MUNDOFONÍAS fonías Bye. <laughs> estáis os damos la bienvenida un día más, una edición más a Mundofonías, este programa hecho desde Madrid y que dedicamos a las músicas más interesantes, emocionantes y palpitantes de nuestro planeta. Músicas de raíz popular de cualquier parte del mundo. Y hoy hemos comenzado con algo muy bailable, como habéis visto, este Scottish, que nos traía un grupo italiano, un grupo que se mueve entre las ciudades de Bérgamo y Milán y que responde al nombre de Abaca. Esto forma parte de su disco de debut, su primer disco recién publicado y que gentilmente hacen llegar al equipo de mundofonías para compartir con toda la audiencia que estáis ahí al otro lado escuchando a través de las 21 emisoras que nos retransmiten a lo largo y ancho de Europa y América Latina, el Caribe, etcétera, etcétera. El grupo Abaca es uno de esos grupos que se dedica a esa tendencia del folk, muy centrada en el folk y en la música popular para bailar. Son danzas muy bailables que generalmente cuando se plasman en directo cuentan con un nutrido grupo de entusiastas que se dedican a ponerlas en práctica y a bailarlas. Pues bien, con el grupo Abacay y esta interesante perspectiva de la música de baile popular hemos comenzado una nueva edición de Mundofonías, un programa que hacemos Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez y hoy hemos un tema llamado Alfama, como ese barrio de Lisboa y nos vamos a Portugal con el nuevo disco de Julio Pereira. Oíamos a Julio Pereira en el estreno de este, su nuevo disco llamado Cabaquiño.pt, dedicado a ese instrumento, el cabaquiño. Y el tema que oíamos de este músico veterano y con una trayectoria internacional importante era el que abre este último disco, el tema Pulga Saltitante. Y continuamos con instrumentistas ibéricos. En este caso nos vamos con este acordeonista del País Vasco, Gorka Hermosa. Acaba de publicar un disco titulado Heterodoxia, que es toda una declaración de intenciones, y que lleva un subtítulo, 25 years of music, es decir, 25 años de música. En este disco, aparte de sus diversas grabaciones, diversos proyectos, la verdad es que muy diversos, desde la música contemporánea, culta, clásica, hasta elementos de la música popular y otra más experimental, pues Gorka Hermosa que recoge algunos pasajes hasta ahora no publicados o con poca difusión. Esto, por ejemplo, que vamos a escuchar pertenece a La Maqueta, que en su día grabaron en el año 2004, el acordeonista Gorka Hermosa y el zanfonista Germán Díaz, con un tema de este último, Pecho Tango. Pues ahí teníamos a Gorka Hermosa y Germán Díaz, esta pieza que luego Germán Díaz grabaría en sus discos posteriores y que en este caso veíamos en la versión maqueta que ambos grabaron en el año 2004 y que vuelve a recoger el acordeonista vasco Gorka Hermosa en el disco que acaba de publicar, Heterodoxia. Pues de Iberia vamos a Chequia para oír al grupo Besobratri. <música> Jedu za dveřama, stojí postez peří na posteli si nebleží, do rubanu hlavu drží. Co děvečko, co vzděláva, že smilého nebránila? Bránila jsem, nemohla jsem, bez mě šátek plakala jsem. Ця sauбил ja ze svetatnja od tremanje El último disco de B. Sobratri, el disco de Sati Dendreni, un disco editado muy recientemente este mes de febrero por ese sello muy prolífico, el más importante actualmente para las músicas de raíz y músicas del mundo en Chequia, el sello Indies Scope. Y el tema que oíamos tenía letra tradicional de Moravia y música de uno de los componentes del grupo de Pavil, Sisarik. Es curioso porque este disco de Beso Bratri se basa mucho en letras tradicionales de diversos lugares, de Moravia, Bosnia, Eslovaquia, Serbia, Ucrania, etcétera, etcétera, más que en las músicas, precisamente, que suelen ser composición de ellos mismos. Y continuamos con más música de la República Checa y también del sello Indies Scope con este artista Tomáš Kochko, y su orquesta. Su disco se titula Chestu Nají el título de la pieza me vais a perdonar que no lo pronuncie porque es bastante más complicado, el idioma checo es así pero de todas formas ya sabéis que en nuestra página web mundofonías.com tenéis toda la información, ahí se va publicando poco a poco todos los datos acerca de las músicas, las canciones, los títulos por muy difíciles y complicados que sean para, bueno, pues vuestra referencia, información e indagación posterior si así lo deseáis os dejamos con esta animada pieza de la República Checa de Tomás Kochko Nemožu ulieșeň Na uzkej lavici Pro teho chrobaka V mojej noha avici Mrzínia, oračka, Mrzínia Copačka zamotá-li sa ne-nohy do rupá-ška mrzínia. Ohrání kopání aleňa. mrzí zmi u pohrávání mrzínia. Velký plat mrzínia, malý plat aleňa. Nemuzí krče si opie! Pivečko mládencom, pínečko pan nám, Kořalenku, že nám pomije papam. Muziku mladencom a tanec pan nám, U tveří sta, že nám zapecu papam. Rozmarin mladencom a růže pan nám, Maři listu, že nám gozivi papam. Do rája mládencom, do nebe pan nám, Počistec sta, nám a papam.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 Hemos oído música de Tuba, ese típico canto Humi, interpretado por Vadim Orsak desde Kisil, la capital de Tuba, ese país que forma parte de la Federación Rusa. Y lo oíamos con esta canción del chico pescador, dentro de un disco en el que encontramos a otros artistas y grupos también de Kisil. Un disco, un recopilatorio de diversos grupos y artistas de Tuba, que lleva por título Kisil Moscow III, eh, Kisil Moskva en ruso, Kisil Moscú, como diríamos nosotros en castellano, y que nos llega precisamente desde Rusia vía el sello Skettis Music, al cual agradecemos esta y otras interesantes músicas que iremos desgranando en sucesivas ediciones de Mundofonía. De momento nos quedamos explorando más música de este canto Humi de Tuba, un territorio que, como decía Araceli, sigue perteneciendo a la Federación Rusa aunque está prácticamente en el extremo oriente vecino a Mongolia donde se dan cantos similares como bien sabéis escuchamos al grupo que viene presentado en el disco en ruso como el Ensemble Tuva, en inglés de Tuva Ensemble el conjunto Tuba, en definitiva <tose> imni ay yetun go'rgan ne yig'itasam qo'yay qurun el canto Humei de Tuba a cargo del grupo el conjunto que lleva el nombre de ese país conjunto Tuba que escuchábamos en esta recopilación Kisil Moscú Tres, una recopilación de música tradicional y canto gutural de ese territorio asiático perteneciente a la Federación Rusa. Y seguimos con otro tema de este recopilatorio en el que oímos un cantante que también interpreta a estilo Humei. Se llama así en tuba, aunque en Mongolia el equivalente es el canto Humei. En cualquiera de los dos casos es un canto en el que hacen, digamos, como dos voces al mismo tiempo. Una más gutural, digamos, y una más aguda que se oye en paralelo a la anterior. Vamos a escuchar unas coplas que interpreta My Ol Sedip. 내 멜로디를 듣게 하던 애들 돌아가자 다만 밤에 재림니요 요요요요 tan curiosa, pero qué será. Esto que escuchas debe ser sin duda el afamado programa Mundofonías. Anda, pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo para todo el mundo. Arranco un pedazo. Fervilha pra ver Coleciona fechos De saia Devora o bagaço Despeja o lacet Diz que vai bater E desmaia Eu não volto mais aqui Um pedaço, fervilha pra ver Coleciona fechos de saia Devora o bagaço Despeja o glacê Diz que vai bater E desmaia Eu não volto mais aqui A preta diz que e mulher Necum jura que e tam A preta diz que e mulher Necum que é tam arranco o pedaço Fervilha pra ver, coleciona fechos de saia, devoro um despejo o glacê, diz que vai bater e desmanha. Eu não volto mais aqui. A diz que é mulher, e a preta diz que é mulher, e jura que é tão boa. A preta diz que é mulher, Să Hemos continuado en Mundofonías de las frías estepas de la República de Tuba. Nos hemos ido a las cálidas tierras brasileñas. con la música de este artista, Bruno Batista, que nos envía su nueva producción de este 2014, el disco titulado La, es decir, Allá. Un disco que sucede a otro que nos hace mucha gracia el título que le dio a su disco anterior. Eu não sei sofrer en inglés. No sé sufrir en inglés. Pues bien, aquí teníamos a Bruno Batista con esta mezcolanza de influencias de la música popular brasileña y también un toque muy personal con la canción que acabamos de escuchar. Eu una vuelto más aquí, no vuelvo más aquí. Seguimos ahora con una conexión entre América y África. Escuchamos el disco de Joe Driscoll, un rapero y big boxer neoyorquino junto con Seku Kuyate, un artista de origen guineano que toca la cora. Les oímos en su disco Falla. <risa> Oíamos el tema que abre el disco Falla de Joe Driscoll y Sekou Kuyate, el tema Tanama. Una alianza musical que se produjo entre este artista neoyorquino Joe Driscoll y el artista guineano Sekou Kuyate en Francia. Ellos comentan que ni uno sabe hablar francés ni el otro inglés, así que se entendía con la música y parece que se entendieron bastante bien. Lo que hemos oído es un tema instrumental, el que abre el disco, y vamos a oír ahora un tema cantado, porque evidentemente Joe Driscoll es cantante, rapper, también beatboxer, y bueno pues esa combinación se aprecia también en lo que vamos a escuchar a continuación, el tema titulado passport How long do you plan on staying in America uh, What? What? passport music na my music na mali mali mali mali music na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 Dalo, ki chakri la mai ya belo belo belo belo, belo belo, I've been over there, what happened? Dar Hoy otra producción de Dan Harper que de vez en cuando aparece por aquí con esas propuestas que combina músicas sobre todo etíopes o de Mali con otros sonidos. En este caso hoy vemos un recopilatorio doble llamado Asmaris vs Acid Mali de su proyecto Invisible System. Y en él encontramos dos discos, como decíamos, uno con los asmaris, esos bardos de Etiopía, y en el otro disco encontramos música de Mali en versión acid con grabaciones hechas en el desierto de Sebar en el año 2000. Y en el tema que oíamos participaba Dap Colossus, el tema Closer to the Edge, Más cerca del filo. Y si antes escuchábamos a Seku Kuyate con Joe Driscoll, ahora vamos a volver con otro artista del país, de Seku, de Guinea, en Guinea Conakry. Y también otro intérprete de Cora, Jelly Musa Condé. Le vamos a oír en su disco, que lleva por título su propio nombre, y esta pieza titulada Masane, con la cual cerramos esta edición de Mundofonía. Es un programa que hacemos desde Madrid para las 21 emisoras que nos emiten a través de Europa, América Latina y el Caribe. Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez ya sabéis que en nuestra página web mundofonias.com tenéis acceso a todos los programas anteriores que se han ido emitiendo de Mundofonías también toda la lista de artistas títulos de canciones, álbumes, etc podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico radio arroba, no solo podéis sino que además os lo recomendamos encarecidamente nos gusta saber de vosotros, dónde estáis dónde nos escucháis ¿Qué os parece el programa y cualquier cosa que nos queráis decir, por supuesto? Radio arroba También estamos en Facebook, en Twitter, así que no es nada difícil dar con nosotros y, por supuesto, para nosotros también es siempre un placer dar con vosotros y compartir estas maravillosas músicas de nuestro planeta. Os dejamos con Jelly Musa Conde. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud.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 Ei, ei, e, e, mala sayala mu me we nyanya bu kajango mali no sayala mu me dara jonde jom mala